La princesa ligera Hace mucho, mucho tiempo Vivieron un rey y una reina que deseaban un hijo Y después de años Fueron bendecidos con la princesita más bella jamás vista El reino al completo estalló en alegría Y el mismísimo rey Escribió las invitaciones para todos aquellos a quienes consideraba importantes amigos, familia, sacerdotes y magos para asistir a la ceremonia de nombramiento de la niña pero el rey olvidó un nombre el de una bruja la más poderosa de todos la más malvada de todas cuando la bruja se enteró de las celebraciones decidió acudir igualmente a la ceremonia el rey no se sorprendió al verla allí Puesto que no recordaba haberse olvidado de enviarle una invitación Bienvenida, dele a mi hija sus buenas bendiciones Por supuesto que lo haré y con mucho gusto, Alteza ¿Dónde está ese angelito? Su madre la traerá pronto Aunque estaba claro que el rey no había tenido malas intenciones Porque realmente se había olvidado de ella El propio detalle enfureció más a la bruja y juró vengarse Así que cuando la ceremonia de nombramiento iba a comenzar Y la princesa debía ser rociada con agua perfumada La bruja depositó un polvo mágico en el agua En cuanto el bebé fue rociado, perdió todo su peso Dejó de verse afectada por la gravedad La niñera que sujetaba a la princesa en brazos sintió como ésta dejaba de estarlo, como si la princesa no pesase nada. «¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Qué acaba de pasar?» Atemorizada, la niñera soltó a la bebé, pero la princesa no cayó. Permaneció elevada en el aire. ¿Ah? «¡Mi hija! ¿Qué ha pasado?» Solo puede significar que la princesa ha sido embrujada Rescataron a la niña Pero aunque parezca que no tener peso no significa nada Le supuso muchos problemas a la princesa y a sus padres Un día, mientras la princesa estaba en la cama La reina inconscientemente abrió la ventana y se fue Una ráfaga de viento entró en la habitación y al igual que se llevaría una pluma o un grano de arena, se llevó a la pobre bebé por la ventana, fuera de la habitación. La niñera entró y vio que la princesa no estaba. ¿Dónde está la niña? Puede que la reina se la haya llevado. ¿Dónde está la princesa, niñera? Quiero mirar a mi preciosa hija. Disculpe, mi alteza, pero creí que la princesa estaba con usted. ¿Qué tonterías dices? Pero entonces, ¿dónde está? Una gran búsqueda se puso en marcha en palacio. El jardinero estaba apilando hojas en el jardín cuando escuchó carcajadas desde debajo del montón de hojas. ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Santo cielo! ¡Es la princesa! ¿Dónde está mi hija? Alteza, el jardinero lo ha encontrado bajo un montón de hojas Desde aquel día, en el que el rey y la reina se asustaron tanto Mantuvieron a la princesa bajo vigilancia todas las horas del día Si dormía, la arropaban con las sábanas ajustadas a la cama para que apenas pudiese moverse. Si estaba despierta, siempre estaba en brazos de alguien. Una vez el rey intentó balancearla en el aire y jugar con ella, como suelen hacer los padres fuertes, pero la princesa no volvió a descender hacia el suelo y tuvo que ser rescatada con una escalera. Cuando la princesa creció, apenas podía caminar porque en el momento en el que ponía un pie en el suelo, se propulsaba por el aire. Por ello, debían sujetarla mientras caminaba, y tenía un séquito de veinte criadas para sujetar los largos lazos de sus vestidos para que no saliese volando. Al no tener peso, su corazón nunca podía sentirse apesadumbrado, por lo que nunca podía expresar tristeza, Y cuando no hablaba, lo único que hacía era reír Y cuando uno no siente tristeza, tampoco puede entender la tristeza de los demás Y si uno no entiende la tristeza de los demás, uno no puede ser amable ni tampoco consigue saber lo que es amar Por lo que la princesa era grosera y cruel Hija, estamos preocupados por ti Estás muy gracioso cuando dices eso Cielo, es que no te importamos ¿No nos quieres ni un poco? ¿Qué quieres decir con importar y querer? Yo estoy bien por aquí volando Estás muy graciosa cuando pones esas caras de gruñona así Ahora, si me disculpáis, me voy Pero la princesa estaba triste Aunque su ausencia de peso no le permitiese sentirlo Odiaba que siempre tuviesen que acompañarla ¿Podéis dejarme sola de una vez? Lo sentimos, Alteza Pero tenemos instrucciones estrictas por parte de Su Majestad De vigilarla por si un soplo de viento se la lleva Por favor, me siento como un animal con correa ¡Dejadme! Lo sentimos, Alteza, pero al rey y a la reina les preocupa que la brisa se la lleve y pueda hacerse daño La princesa se sentía prisionera, deseaba estar sola Solo había un lugar en el que se sentía viva y libre El palacio se alzaba frente a un gran lago, la princesa solía nadar en él cada día Solo allí no había peligro de que el viento se la llevase o de que diese un paso tan fuerte que rebotase hacia el aire. Así que, mientras estaba en las aguas del lago, podía estar sola y segura. La princesa consideraba que podían liberarla para que pudiese nadar en él día y noche. Mientras tanto, el rey y la reina contactaban con todos los médicos, doctores, metafísicos y magos del reino. Pero ninguno podía darle ninguna cura para su pobre hija Hasta que un día los sabios Handram Dram y Kopikek se presentaron ante el rey Alteza, puede que tengamos una solución para la falta de gravedad de la princesa Cuéntenmelo rápido Bueno, como todos sabemos, parece que el agua le cura a la princesa a su ligereza Al menos temporalmente ...siempre y cuando se mantenga dentro del agua. Todos lo sabemos, ¿y bien? Si el agua que fluye alrededor del cuerpo de la princesa... ...puede curarla y alegrar su corazón temporalmente... ...puede que si el agua fluye desde su corazón... ...se cure permanentemente. Pues no lo entiendo. Majestad, debemos hacer que la princesa llore... Puede que eso la cure de su ligereza Entonces el rey anunció en todo el reino Que quien consiguiese hacer llorar a la princesa sería recompensado Muchos hombres y mujeres lo intentaron Pero ninguno conseguía que la princesa derramase ni una lágrima <risa> ¡Eso es muy gracioso! Todos estaban perdiendo la esperanza de conseguir que la princesa se curase. Por casualidad, un día un príncipe paseaba por el bosque que rodeaba el reino. Había escuchado la historia de la princesa embrujada, pero no deseaba conocerla. Por ello, cuando llegó la noche, en lugar de buscar refugio en palacio como invitado, encontró una cueva en el bosque y decidió pasar allí la noche. Al salir al bosque para recoger algo de madera para hacer un fuego, vio algo moviéndose por debajo del lago. Y pensó que una persona se estaba ahogando. Entonces se lanzó al lago para rescatarla. Por supuesto, era la princesa. Y en el momento en el que la sujetó y sintió su ligereza, supo que se trataba de la princesa embrujada a la que no deseaba conocer. Pero ya era demasiado tarde. ...puesto que en cuanto posó su mirada sobre ella... ...se enamoró. ¿Cómo te atreves a sacarme del lago? Creí que te estabas ahogando. ¡Qué tontería! Ahora vuelve a meterme. Eres la princesa que no tiene gravedad. ¿Alguna vez te has caído? No puedo caerme. Solo puede levantarme el viento y hacerme volar. ¿Y por qué no intentas caer conmigo? Dicho aquello... El príncipe se zambulló en el agua con la princesa en brazos. Y esa fue sin duda la experiencia más emocionante que la princesa había vivido. ¿Qué te ha parecido? La cosa más maravillosa que he vivido. Y así, el príncipe y la princesa se reunían en el lago cada noche para nadar juntos. La princesa era incapaz de amar, pero el príncipe la amaba a ella tanto que vivía solo para escucharla reír, Y por verla nadar a su lado Podría vivir así el resto de su vida Pero el destino tenía otros planes La bruja se enteró del amor que sentía la princesa por el lago Por lo que lanzó un hechizo sobre el lago para secarlo Lentamente, poco a poco, el lago comenzó a morir Al igual que la princesa ¿Y ahora qué va a ser de nuestra hija? Es como si la vida del lago estuviese atada a la de la princesa Si no conseguimos revivir el lago, tampoco reviviremos a la princesa Un día, cuando el lago estaba ya casi seco, a falta de pocos charcos Dos jóvenes encontraron una placa de oro bajo una roca que decía así Si el lago debe vivir por el bien de los hombres, debe poder llevarse la vida de uno. Pero ese hombre debe estar dispuesto a dar su vida voluntariamente. Debe sentarse sobre el fondo seco del lago hasta que el agua vuelva a elevarse, hasta cubrirle la cabeza. Cuando el rey se enteró de aquello, envió un mensaje a cada rincón del reino. Pero nadie accedió a dar su vida en el lago. Cuando el príncipe descubrió la petición del rey desde las profundidades del bosque, se dirigió al palacio de inmediato. Alteza, ofrezco mi vida por la del lago, pero con una condición. ¿Cuál es? Quiero que la princesa esté presente mientras me muero para que me mantenga con vida mientras el agua se alza sobre mi cabeza. Deberá mirarme. Y alimentarme con galletas para que no pueda morir de hambre antes de que el agua se eleve Vuestra petición será realizada Puede que al ver a su adorado lago recuperándose, entonces ella también lo haga Y así, el príncipe se sentó sobre el fondo del lago La princesa llegó en bote Vio al príncipe, pero no le dio las gracias, pues en su corazón no había amor ni cariño Mientras el príncipe permanecía sentado, el agua comenzó a subir Rápidamente le llegó hasta las rodillas Y cuando la barca comenzó a flotar, la princesa se sintió encantada ¡Mi barca flota! ¡El agua sube! ¡Mi lago no está muriendo! ¿Podremos volver a nadar? Príncipe, nademos juntos como hacíamos antes No hay nada que desee más que nadar aquí contigo Pero no puedo, pues debo morir para que el lago viva, para que vivas tú. Por primera vez en su vida, algo se movió en el corazón de la princesa. No quería que el príncipe muriese. Al ver el agua subir lentamente, primero hasta la cintura del príncipe, después hasta su pecho, después hasta su barbilla y después hasta su nariz, mientras se iba quedando sin aliento... La princesa no pudo soportarlo más. Se sumergió en el lago y a la fuerza sacó al príncipe del agua. Pero cuando llegaron a la orilla, el príncipe ya había dejado de respirar. La princesa se asustó y entonces lloró. Lloró más alto que nadie hasta entonces. Los médicos acudieron al rescate del príncipe y la princesa exigió que lo llevasen a sus aposentos. La princesa, al sentirse mal... También fue llevada hasta el palacio En donde todos pasaron una larga y terrible noche En el hogar real A la mañana siguiente La princesa se despertó El príncipe permanecía inmóvil Ella lo vio Y derramó más lágrimas ¡Oh valiente príncipe! ¡Despierta! ¡Despierta por favor! ¡Por favor no te mueras! Ante aquello El príncipe abrió los ojos y sonrió. Extasiada, la princesa salió de la cama. Colocó un pie fuertemente en el suelo, esperando volar de la alegría. Pero entonces cayó. ¡Ah! ¡Oh! ¡Princesa! ¡No está volando! ¡Se ha caído! Sí, ya lo veo. Vuelve a tener su gravedad. Hubo en palacio un júbilo que jamás se había visto en el mundo El lago estaba lleno a rebosar El príncipe estaba sano y salvo Y la princesa había recuperado su gravedad Ahora debía aprender a caminar Y pronto todo recobró la normalidad El príncipe y la princesa estaban enamorados Se casaron, nadaron, caminaron y gobernaron el reino juntos Y vivieron felices para siempre